Esta semana e n Lidl ahorra a lo grande con nuestros más de 90 productos XXL. 12 Burger Meat mixtas por 6,99, ahorras un 18%. Y 220 gramos de salmón ahumado por 5,99, ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. Estás en Play Kiss con Ricky García. The top is so intense Ahora feeling, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Puente, <risa> ¿eh? fin de semana larguito, hemos tenido tiempo ahí de recuperar, ¿eh? Bueno, pues nosotros aquí, de nuevo al pie del cañón. Las cinco y cinco, cuatro y cinco en Canarias, bienvenidos. <risa> <risa> ¿Cómo que todavía tienes puestas las seis de la tarde? ¿Será posible? Hay que atrasar el reloj, queridos. r i c a t a Bueno, ahora sí, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal ha ido el fin de semana? Nosotros fantásticamente bien, con las pilas cargadas y a punto para afrontar una semana menos un día, ¿eh? Todos los días por la tarde y además hoy tenemos、uh, un montón de buena música preparada para ponernos las pilas y comenzar en condiciones. Y además vamos a contar con tu participación, como todos los días, ¿vale? Ah, por cierto, el equipo, sí, el habitual de todos los días. Víctor Álvarez, el Leo Garriga. Y un servidor. Bueno, hoy queremos que nos cuentes atención porque la cosa va a ir de cine. Luego os lo desarrolla un poquito, pero ¿qué muerte de personaje de ficción te ha hecho llorar más? Señoras y señores, presten atención, por favor. Aquí comienza Play Kiss con Ricky García.、So、no Your job's a joke, you broke Your away love loves to スキー。 Y Frescos como una lechuga después de este fantástico fin de semana largo. Sea como sea, descansados, hechos polvo o más perdidos que Nemo, los p l e q u i s e r o s nos ponemos las pilas y nos disponemos a pasarlo como todas las tardes de miedo. Y dirás, estos son unos peliculeros que aún no se han recuperado de Halloween y siguen con las telarañas en la cabeza. Pues sí, porque entre Castañada, Todos los Santos, Halloweenis, Y fiestas del orujo, este noviembre, si no estiramos la pata, costará levantar cabeza. Y hoy, como de películas y muertos va la copla, queremos que nos cuentes qué muerte de personaje de ficción te ha hecho llorar más. ¿Aún no te has recuperado de la muerte de Chanquete? En Brief Heart lloraste dos veces: cuando muere William Wallace y cuando enseñó su trasero. <risa> Hoy día 2 tenemos con los amigos de Smartbox un pack fantástico que se llama Escapada en Familia. Y que va a ser para uno de vosotros. Sobre todo para daros las gracias por estar ahí y por dejarnos compartir vuestra zona de confort. Vías de contacto: 606-712-658. 606-712-658. O bien en nuestras redes sociales. Estamos en todas las plataformas. Te haces seguidor, nos dejas tu respuesta y ala, Carril. <risa> Hasta las 8, a las 7 en Canarias. Y hoy, además de la mejor música, nuestra r u e d a del tiempo que nos va a llevar hasta 1987.、Uh, hello. ¿Estás en Play Key? ¿Cómo? Con Ricky García. ¿Tú no s e h a c i n d o c t o d o Sometimes I think that it's better 3Billy Joel lanzó「Payano Band」。 Esta semana, pero en 1978, The Police lanzó su disco debut, All a n d o w s the Moon, con un sonido con influencias punk y ska. El t í o se convirtió en una de las principales novedades en la escena musical de la época, con clásicos como Next to You, Can t Stop Losing You y, por supuesto, Roxanne. Roxanne. You don't have to put on the red light. Those days are over. なななななななななななななななな b a lady sang. Act like you know, Rico. I know what both of t e m know. Touch them up and go. Oh, c h a c h a Tang Tang. They call me at t a n f o r I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. Still l o v e you like that. Extraordinary. Juice like a strawberry. Money to burn, baby. All of t h Every time. Mm -hmm. the Bird, uh -huh. I'm the lyrical gangster. The、uh -huh. l emergency、mm -hmm. number. Bird,、uh -huh. Still, I b e l i e e I'm the 90s Jack, that's it, understand? I'm the daddy of the Mac, daddy. Is a Latin g o d made me? Ain't no homie g o n play me. I'm celebrity man, I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. Still living like that. No, no, we don't die. Yes, we m u l t i p One test will hear the valet sing. Act like you know, G. Go. I know what Bo don't know. Touch them up and go. oh, Chacha -oh. Chang -ch -ch -ch Chang. Here come the h o t step up.、Huh? I'm the lyrical g a n g s t a Big up the crew in the area. Still living like that. n a n a n a n a n a n a n a n a n、nah, a n a Nah, nah, nah, n a n a n a n a n a n a n a n a n a n a nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, n a s t e h nah, u a h nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, e a h n a r nah, nah, nah, nah, e a h n i h nah, nah, nah, nah, nah, n o h nah, nah, nah, u a h nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, n ストッキー。 En Pelayo celebramos el oro olímpico de la Karateka Sandra Sánchez contigo. Por eso, si contratas ahora tu seguro de autos, hogar, vida o salud, te llevas una tarjeta regalo de hasta 120 euros. ¿Sí has oído bien que en Pelayo te regalamos hasta 120 euros? Visita tu oficina Pelayo o entra en pelayo.com. Pelayo, hablarnos acerca. Si el trayecto es corto, hacerlo caminando. Poner el lavavajillas solo cuando esté lleno. Cada día resuenan gestos cotidianos en el planeta para que la música de la naturaleza siga su curso. k e y s the Planet, en sintonía con el planeta. En Tiendas Activa, tu ropa siempre a punto. Consigue gratis un cepillo de vapor roventa para tu ropa por la compra de los modelos incluidos en nuestra selección especial lavado. Como una lavadora b o s c h de 8 kilos con autodosificación por solo 539 euros. Encuentra tu tienda activa más cercana o visita tiendasactiva.com. Tiendas Activa, más que electrodomésticos. La, la, la, la mejor música de todos los tiempos, los ochenta. s Esto es Kiss、uh.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 Compuesta por Albert Hammond y Diane Warren, candidata al Oscar, banda sonora de Mariquí. Nothing's gonna stop us now. Es el sonido de Starship. Las 5 y 38 sonantes en Canarias. Vamos a por vosotros. Sí, porque hoy queremos saber, bueno, como ayer fue el día de todos los santos, ya sabéis, queremos que nos cuentes qué muerte de personaje de ficción. Te ha hecho llorar más. Lloras con la muerte del doctor c i b a g o pero más porque la reponen cada año. <risa> Mira, hemos hecho una cosa ahora, ¿eh? Hemos cambiado un poquito la mecánica. He hecho un bloque de tres llamadas seguidas porque habéis coincidido los tres: Roberto, Vero y Alba de a m e n d r a l e j o Vamos para allá. Buenas tardes, Quiseros. Pues la verdad, me, mira que me gusta llamaros para contaros cosas divertidas, pero esto es verídico. En la película Rey León, cuando Simba intenta despertar a Mufasa, creo que Mufasa se llamaba su padre en la película del Rey León, momento muy, muy duro. Me, me hizo llorar, me hizo llorar, y no poco. Muy buenas, a mí la, la muerte del personaje de ficción que más me ha hecho llorar ha sido Mufasa del Rey León.、Eh, la sigo viendo y sigo llorando. Ricky, el papá del Rey León. <risa> Oye, que entre la muerte de Mufasa, la madre de Bambi, Kerchak y Bing Bong, estos de Disney, más que vender películas, van a tener que vender pañuelos. <risa> Oye, quizás es nuestra pregunta del día, ¿eh? ¿Con qué personaje de ficción? Has soltado la lágrima gorda. Va, cuéntanoslo. 606-712-658. 606-712-658. O bien nos lo puedes dejar por escrito en nuestras redes sociales, ¿vale? Hoy tenemos un pack con los amigos de Smartbox que se llama. Escapada en familia. Esto es Play k i s h con Ricky García. Con nuestra rueda del tiempo hasta 1987. Es en enero del 87 cuando Aretha Franklin se convierte en la primera mujer que entra en el salón de la fama del rock. También 1987 es el año del estreno de la primera parte de la saga de Arma Letal. Un policía que disfruta con el peligro. Nada de armas ni de c a r a t e solo hazle bajar. ¿De veras quieres tirarte? Bien, me parece una idea estupenda, vamos. c o、no, también no, quiero no, decir q u、no? ya... y quiénes eran número uno en UK? k r e s p e c t a b l e Melanchín! イペチョ・ボイス Básico en los números uno, ya que hizo doblete no solamente en UK, sino además también en Estados Unidos con esta canción: Michael Jackson y Sida Garrett. I just can't stop loving you. I just can't stop loving you. Stop loving you. Stop loving you. And if I stop, then s e t h i n just w o r k will I do? I just can't stop Pero nos vamos a quedar con uno de los números, uno de nuestros hermanos favoritos, los BGs. Fueron número uno en el 87 con este. You win again. c o n r i c k y García. Esto es、key. A las 6 de la tarde serán las 5 en Canarias. Llega nuestro compañero Daniel Relova para ponerte al día en el informativo puntual. Y a la vuelta de nuevo nuestra Rueda del Tiempo. Esto es Kiss.